bueno a ver si lo si lo tenemos a a Ricardo Curetti para sí. para que nos cuente no la, la la situación aquí en el puente ferrocarretero, ferro, el puente que eh, tuvo algunas complicaciones en la jornada de ayer y que en ese sentido esta vialidad nacional trabajando en este sector Curetti buen día cómo le va qué tal buen día bien bueno es así eh, se rompió el, el puente ferrocarretero y a partir de ahora eh, por también por un pedido de la municipalidad de Viedma, Ah, eh, que está trabajando Vialidad en este sentido. Sí, Vialidad Nacional está colaborando, justamente uh -huh. hay gente también de, de la municipalidad. Eh, pero bueno, lo más importante, eh, yo hoy me acerqué con eh, el encargado de conservación, el ingeniero Sebastián Montero, con también con el ingeniero César Maciota, que les, está en la parte estructural de Puente. Eh, lo más importante, que acá no hay ninguna falla estructural en lo que es la parte de hormigón, y la parte metálica del puente. Uh -huh. eh, sí hay, ¿no es cierto?, que a través del tiempo, muchos años, tenemos que hablar de un puente de, de muchos años, ha habido una erosión, este, tenemos que ver que todo este que estamos a 20 metros de altura, producto de, de lluvias, filtraciones, erosiones, eh, el fino se ha, se ha ido de este lugar, ¿no es cierto? Si, si miramos un poquito, estaba allá abajo del puente, uh -huh. y se ha producido un hueco, este, bueno este, la losa de aproximación no está calculada para que soporte peso o está calculada para que soporte no es sé, cierto el peso con el con el terraplén y bueno producto de, de este gran hueco que hay se ha roto la losa lo que hay que hacer ahora es bueno se está destapando se, se tiene que rellenar se va a impermeabilizar con un, algún viaje de hormigón se rellena el último metro se va a compactar manualmente con el Eh, se hace la carpetita de hormigón y está resuelto el tema y la, y la idea también es pues aguas abajo es contener con algún sistema de gaviones acá un, uno de los temas es por ahí no se consigue la piedra pero bueno, este, contener eso y creo que bueno, la solución es salir ¿Por cuánto tiempo van a llevar este tipo? Bueno, de... no, esto rápido, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que cuando se hace una loza después se necesita unos días para que se produzca el traguado el endurecimiento y para que se pueda habilitar el tránsito. Pero yo creo que esto, a nivel de relleno, yo pienso que en esta semana va a estar sin ningún tipo de problema. Bien, o sea que en una semana estaría habilitado no, el hogar. No, un poquito más por las dudas, porque el fraguado del hormigón, más el secado. tenemos que hablar mínimo, ¿no es cierto?, de cinco o seis días para poder habilitar el tránsito. Lo decíamos al principio de la nota, hubo un reclamo, un pedido del Intendente Pedro Pesaki para que Vialidad, bueno, trabaje en ese sentido. ¿Cómo lo han tomado? ¿Ha dialogado con el Intendente? Sí, sí, yo ayer me comuniqué con el Intendente, hoy por la mañana, anoche lo llamé al jefe del distrito. Por supuesto, habiendo habiendo existido esta dificultad, yo me comuniqué con autoridades de Vialidad Nacional. Eh, Vialidad, la orden fue Vialidad Nacional Colaborar, Tenemos que tener en cuenta que esto no es competencia de... El mantenimiento de este puente no es eh, responsabilidad de la vialidad nacional. depende de eh, la municipalidad? ¿de de, mm, depende, sabemos que este sector y eh, si el acceso depende de la municipalidad. Eh, sí sabemos nosotros claramente que no depende de la vialidad nacional. Pero bueno, la decisión del administrador ministra es de colaborar en todo lo que podamos para habilitarlo rápidamente. Uh -huh. Bien. Eh, son lo cambio un poquito de tema y aprovecho a consultarle porque es un año de elecciones donde se eligen autoridades nuevamente donde Patadores va a tener que elegir eh, nuevamente intendente ¿hay posibilidades de que usted se presente? No, la posibilidad está eh, lo más importante es que hemos hecho reuniones hace poquito tiempo donde marcamos claramente la unidad en esa reunión tuvieron las agrupaciones, tuve también el, eh, el Frente Renovador eh, tuvieron también los movimientos sociales, quedamos que en estos días hacer otra reunión y bueno a ocurrir de estos casi dos meses hemos mantenido alguna reunión así con algún sector y claramente marcamos la importancia de la unidad y bueno y a partir de ahí es la definición de los precandidatos ¿no es cierto? este que no es fácil no es un tema tan sencillo pero bueno creo que hay que avanzar y hoy está claramente en nosotros que debemos de bregar y luchar para estar unidos y a partir de ahí la definición de los candidatos. ¿Cómo evalúa la situación de Sara? Yo creo que, bueno, cada habitante sabe de, de, las, de las dificultades o no, ¿no es cierto?, de esta gestión. Creo que acá lo más importante para el Frente de Todos es presentar un proyecto, es saber si somos capaces de realizarlo y con el acompañamiento, creo que esto es muy, muy, muy importante, ¿no es cierto?, de, Del frente de todo a nivel de la provincia y a nivel de la nación, creo que este hoy ha habido este un gobierno provincial que ha atendido las necesidades de patagones y un gobierno nacional que también las ha atendido fundamentalmente en lo que dice es, la obra pública pero bueno creo que a partir de ahí este creo que es importante no es cierto y nos animamos a decir que si las gestiones nos animamos a hacerlas desde el frente de todo mucho más fácil mucho más ágil. Y seguramente redundaría el beneficio de la sociedad. No, gracias Muy bien, la palabra de Ricardo Curetti es el referente del, del distrito de bueno, Y también contándonos eh, respecto a estos arreglos que se están llevando adelante aquí en el puente ferrocarretero. ¿eh?